Pero qué bélicos, qué agresivos eh, nos han venido esta noche eh, Carlos Carales y Jesús Callejo. Han elegido como, como tema monográfico la agresividad en el arte, en la cultura. Y la verdad es que viendo la nómina de, de personajes, cada uno de ellos ya de por sí tiene un monográfico exclusivo. Pero bueno, hoy vamos a hacer una miscelánea, vamos a presentaros por lo menos cuatro. que seguro que va, van a provocar eh, alguna que otra sonrisilla. Porque bueno, si os hablamos de Caravaggio, si os hablamos de Quevedo. Si os hablamos de Alonso Cano, eh, bueno, pues eh, seguro, seguro que pensáis, bueno, hombre, pero estos eh, son grandes de la cultura, de la pintura, de, de la literatura, que tendrán que ver con la agresividad? ¿Qué, qué tendrán que ver? Eh, querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, Muy Buenas noches. Menudo, menudo, serán. De, bueno, no. de, ar, ¿De armas tomar? ¿De armas tomar? Agresivos, belicosos, algunos facinerosos, en fin, había de todo, porque el arte no está reñido con el mal, o el buen genio, ¿no? En este caso, con el mal genio. Y algunos de estos artistas pues se caracterizan precisamente por eso, ¿no? Incluso algunos participaron en duelos. Es muy conocido el caso de Cirano de Bergerat, que mucha gente cree que es un personaje de ficción y existió en la realidad, no tenía esa nariz tan prominente como le pintan, pero sí que era un duelista profesional. Era un espadachín consumado y era tan audaz y tan fino con la espada que como los versos. O sea que era un buen poeta y además un autor de novelas de ciencia ficción, mm. más bien de anticipación como se llamaban entonces. Querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nada como ser pendenciero, ¿verdad? Eh, además es que era la mejor manera de progresar a veces <risa> <risa> en aquella época, pero también te podías buscar la ruina. Y he traído dos casos de los que a uno le sirve al principio de su carrera sí. para ser más conocido y progresar más, y otro que desde el principio se vio que tenía un carácter que iba a acabar mal la cosa. <risa> bueno, pues mira, vamos a empezar precisamente con, con Quevedo, ¿eh? porque yo creo que eso va a enganchar mucho a nuestros Vaya, oyentes, porque este, sí que tiene, este ya la fama le, le precede, ¿no? Este... Claro, Quevedo <risa> que además es una de las figuras menos conocidas de España. Le estaba comentando ya a Jesús que le he dicho a Quevedo entre de las cosas, porque estoy leyendo el libro de Fernando Martín Lainez, espías, que le dedica un capítulo entero a las andanzas de Quevedo en Italia, como conspirador como espía y agente del dos una que era el virrey de Nápoles Sicilia, sí, sí. y Sicilia, eh, y como intrigante y, y verdadero agente, agente del servicio, de lo que era entonces el equivalente, era una cosa más privada, pero bueno, de lo que hoy llamaríamos el servicio secreto español ante, ante la corte de Venecia, donde bueno, intentó participar en una conspiración para derribar al Lux y bueno, sí. era bien conocido porque manejaba muy buena pluma, pero manejaba excelente bien bien la espada. Y hemos de decir que este hombre eh, forzado no, no, no iba, ¿eh? o sea lo hacía con gusto. No, no, no, lo hacía con gusto <risa> Él es cierto que utilizaba mucho el ingenio para atacar a sus adversarios sí. a aquellos que consideraba que merecían el ataque de su ingenio, a los otros, los, los que consideraba que merecían la punta de la espada, pues la espada que les daba es decir, no, no perdía mucho el tiempo, además en eso es muy curioso porque era bastante común en otros escritores eh, de este tipo y de esta época que, por ejemplo que no se hubiera ocurrido pegarle un espada a Góngora, ¿no? Simplemente insultaba de miles de formas, pero normalmente de forma ingeniosa y aguda y con creatividad. Sin embargo, en otros casos no perdía el tiempo, directamente sacaba, sacaba el sable y punto final al asunto. Mm. La verdad es que él sí. se quejaba mucho... Bongora también le dio, ¿eh? También le dio Sí, a, sí, a, a todos, era, Vela, todos eran... Era el... Sí, pero bueno, pero no, no en el sentido del que, del que vamos a hablar no, hoy. Porque que... era más preciosista. Claro, porque estamos hablando <risa> más de la agresividad, y efectivamente, aunque Vela le molestaba mucho las calumnias, como él decía, de los noveleros y sediciosos. Y no perdía el tiempo cuando se trataba de considerar que le estaban atacando y, por ejemplo, cuando fue, estuvo implicado en el, el famoso asunto que, del que ahora hablaremos un poco, pues él decía que, por ejemplo, que, que él estaba dispuesto a defender España de cualquier ataque que recibiese tanto desde el exterior como de ciertos naturales que en esto se ocupan. Y la verdad es que cuando se quedó, se te ponía en aquellos tiempos que era jovencillo y agresivo delante, era un tipo terriblemente peligroso, sobre todo porque no lo parecía. Como es bien conocido esas gafitas que llevaba Que en realidad eran, eran, bueno, eran gafas que sujetaban con la nariz que eran Quevedos, Claro, se llamaron Tevedos <risa> en España por él sí, Efectivamente, sí, sí, sí, los sí, puso sí. de moda en Madrid eh, En realidad las, las gafas como es bien conocido son un invento italiano Estaban ya muy extendidas en la época Pero la verdad es que la gente era menos miope Que ahora, Quevedo las usaba de manera habitual Y como cogeaba un poquito y era un poco de enclenque Pues todo el mundo pensaba que bueno, este no tiene las tortas Y en el Madrid de la época que era terrorífico Que se podían matar en cualquier esquina Pues la verdad es que Quevedo era de, era de cuidado La verdad es que es el carácter clásico de cómo alguien aparentemente, bueno, dedicado a la cultura, al arte, a la literatura, y de un aspecto pues, no especialmente agresivo, podía ser una persona que, bueno, que era, que era además terriblemente peligroso y pendenciero, y que era muy difícil de controlar, algo así como, como cuando se enfada el profesor Haddock en... En Tintín. Y sí, sí, sí. se enfada dos o tres en toda la serie, sí, dos sí. o tres con, veces. Por esos esas dos no de macaco, mono, Apache. De... Pero que cada vez que que, <risa> que, cada vez que el profesor Haddock se, se enfadaba en Tintín, bueno, que acababa muy mal porque le pegó una paliza. <risa> sí, <risa> pues es algo muy parecido. El capitán Sal, que, que bueno pues. Así eh... bueno seguiremos como si hablando de varios, supongo. Sí, sí, pues. sí, sí. Quevedo, pues bueno, yo creo que es el peneciero por excelencia de nuestras letras. Y ahora contaremos casos. Y bueno, pues incluso hubo un juicio, un juicio muy muy popular eh, entre los literatos de la época y nada se sometieron a juicio al propio Quevedo y, y le nombraron de, de, de todo, le llamaron de todo, eh, y le condenaron al casi al fuego eterno, bueno y Dalonso Cano ¿qué sabemos pues mira que era coetáneo de Quevedo, claro. o sea, también era de la época, era de la corte de Felipe IV que en esa corte de los milagros, la cantidad de cosas que ocurrieron por entonces, ¿no? la cantidad de grandes artistas que tuvimos, de grandes místicas, Sor María Jesús de Agreda y de grandes personajes de la literatura y de eh, la pintura y en este caso también de la escultura, Alonso Cano. Alonso Cano, que mucha gente lo conoce pues por la calle Alonso Cano, incluso por la parada de Metro en Madrid, pero fue un personaje de estos curiosísimos sí. eh, a todos los niveles, a todos los niveles, porque él era granadino, que no sé, pasó más de quince años en Madrid, pintando, pues eso, en la corte de Felipe IV, sobre todo, eh, le nombró pintor de cámara el conde duque de olivares, y bueno, pues él alternaba sus eh, ratos de, de pintura con sus <coughs> perdón, con sus momentos de dependenciero porque lo era. Se sabe que era un duelista, que era un broncas, que rápidamente se enfadaba por cualquier cosa, y aquí está lo curioso, es decir, fue un personaje que solo pintó obras de arte religiosas, místicas, piadosas, entonces, parece que encaja muy mal que este hombre, en sus ratos libres, pues fuera un verdadero profesional casi, de lesabrupto, una persona mal encarada, que le temían ahí por donde iba, y que tuvo muchísimos problemas con la gente, ¿no? Bueno, pero entonces aquí está lo curioso, ¿no? Se desahogaba, ¿no? Se desahogaba y fácilmente, además. Pero, ¿cuándo empieza a tener problemas con la justicia? Bueno, él se casa dos veces. Se casa con la primera mujer y a los dos años de la boda muere en circunstancias extrañas. Nos dicen que muere por, por el parto. Pero, bueno, quedó ahí un poco en el aire. Y, bueno, se vuelve a casar por segunda vez. Y se casa con Madalena de Ucera. Bueno, aquí es donde entra lo curioso. Porque ella, esta mujer, cuando se, se casa con él, tenía 12 años en el momento de la boda y con el tiempo muere asesinada. Muere asesinada en el año 1644, y inmediatamente se le acusa a Alonso Cano como ser el asesino de su esposa. De hecho, le, le acusan, le torturan, y a pesar de todo, queda absuelto. Pero ya su reputación queda como bastante tocada, porque ya, ya digo que tenía fama de pendenciero en aquel momento. Él se tiene que marchar siempre se corriendo a Valencia, va buscando refugio en un monasterio de cartujo, le defiende muchísimo Velázquez, por ejemplo, que era un gran amigo de Alonso Cano, de Velázquez le protege todo lo que puede, pero bueno, aún así, ya esa fama la, la, le persiguió un poco toda su vida, hasta el momento en que, cuando va a Granada, ya para pintar, eh, toma las órdenes religiosas con la oposición de muchísimos religiosos, porque, bueno, ¿cómo le vamos a.? A este hombre nombrar su diácono por ejemplo, lo que le nombraron aparte de maestro mayor de la catedral, dice con los antecedentes sino con el currículum que tiene, pero bueno, aún así le nombraron y el hecho que ahí queda ya en Granada hasta que muere en el año 1667 incluso se cuenta una anécdota para que se vea un poco el carácter que tenía los Cano justo cuando, bueno, está agonizando recibe los santos sacramentos y dice esta anécdota que cuando le acerca el sacerdote el crucifijo para que le bese, lo rechaza diciendo que tiene una mala calidad de la talla y que eso no lo vais a o sea que... una mala calidad. <risa> una mala calidad de la talla. Bueno, también se cuenta esto de Andrés del Barrocho, o sea que posiblemente sea una anécdota apócrifa, pero bueno, que se indica un poco ese carácter, ese genio y figura, incluso hasta la sepultura incluso en los momentos últimos de su muerte. Bueno, pues Alonso Cano es un alma de Dios, es una ovejita, <risa> es un, un bebé, un panda, un oso panda, eh, comparado con este que nos trae Carlos. Sí, este, está, este está considerado como uno de los seres más perversos en la historia del arte es Era, era bueno, malo, malo, malo, malo sí, Es, eh, es pero... que era malo, además formaba parte de su carácter Además era imposible evitar Cualquiera que una biografía de, de Giovanni <risa> Battista Merisi famoso nombre, <risa> sí. y el Caravaggio, Caravaggio. Eh, sabría enseguida que, que algo pasaba que, bueno, que tenía algún punto, tenía un cable pelado probablemente cuando se le cruzaba, bueno pues era algo terrible y no lo podía evitar porque no lo pudo evitar nunca a lo largo de su vida Entonces es muy interesante porque cualquier de caravaggio va mezclando dos partes: la parte de la creación artística, donde por cierto en algunas partes tienen sus obsesiones, por ejemplo al final de su vida estaba obsesionado con que le iban a cortar la cabeza, cosa que era, que era lógica, y eh, pintaba muchísimas veces. ¿Y por qué tendría ese temor? <risa> bueno, además empezó, empezó de jovencito. La verdad es que empezó porque es una vida muy acelerada, él muere muy joven y, y entre el, tiene dos partes, su vida muy claramente definida. Es una parte dedicada al arte. Es uno de los grandes artistas de finales del 16 y todo principios del 17 claro, que La revolución cree. al arte, ¿no? Con el Efectivamente. Cerebrito. Y la otra parte de su vida está dedicada purísimamente a matar gente y meterse en líos. O estar escapando permanentemente de cárceles y justicia. Una parte eh, a crear y otra Como a le contaré antes de contar un pequeño resumen de sus andanzas, que eh, batió uno de los récords del mundo de permanencia en la Orden de Malta, en los que de San Juan. La Orden de Malta, eh, a él, bueno, él como ya había era conocido, había sido su diácono de lo, del obispo de Bergamo y bueno, tenía una formación religiosa notable, además era bien conocido, luego veremos por qué, con, con la espada, y eso siempre ha bienvenido entre, entre los caballos de Malta, que no eran precisamente la gente más tranquila del mundo, pero es que claro, lo de Caraballo lo superaba, de hecho, él les ha admitido la orden el 14 de julio de 1608, y expulsado el 1 de diciembre, <risa> y luego veremos por qué, pero la verdad es que es que se las traía, a él le detuvieron por primera vez, fue un arresto policial, porque se empeñaba en ir armado con espada, por las calles de Roma, en zonas donde, bueno, vivía el Papa, era el, lo que es el Vaticano, y estaba prohibido, bajo cualquier concepto, el portar armas en las cercanías, la zona obviamente donde se encontraba el Papa, pues bueno, eh, la policía le detiene, y eh, dado que, que no había manera de convencerle, vamos, de convencerle de quejar el arma, le arrestan, pero en aquel entonces, pintaba para el carnal Francesco del Monte, y bueno, eso le ayudó bastante, consiguió salir de, de prisión, y le pusieron en, en libertad, pero, no sirvió nada, porque eh, poco tiempo después vuelve de nuevo a ser eh, a arrestado por, eh, por acusar esta vez, porque le pegó una paliza a un, a un artista, a Llorábamos Tampa, que decía que era un mal artista, y bueno, pues le cogí, le, le, le, le, le, le, le, le jodjo, todo, Entonces le volvieron a detener, sí. y eh, bueno, volvió a salir a la calle, <ríe> y poco después le vuelven a detener de nuevo por volver a ir por la calle sin espada por una zona prohibida. Entonces, como, como no aprendía, porque al parecer tenía algún tipo de... Está claro que tenía algún problema, él bueno, estuvo trabajando para diversos... Eh, Arte, bueno, nobles conocidos, para eclesiásticos la verdad es que, es que él siguió evolucionando como pintor, pero en 1603 de nuevo se le ocurrió lo peor del mundo que le pudo pasar es, es que meterse con caballero era muy peligroso entonces había un pintor que se llamaba Giovanni Baglione que se creyó contra él porque decía que difundían poesías difamatorias por supuesto, de nuevo se produjo el interrogatorio, la nueva agresión y de nuevo tuvo que escapar y esta vez se refugió se re, bueno, re en Tolentino Hasta que en eh, 1604 se produce el primer incidente grave y es que el 24 de abril él fue acusado por un trabajador de un hostal que se llamaba Pietro de la de Fusacaya de que le había lanzado a la cara un plato al cachufas <ríe> y que lo había insultado. Ah. Hasta ahí parecía algo normal pero él tuvo una especie como de conducta muy agresiva a lo largo de todo el, el, el año 1604, fue una especie de terrible. De hecho el 4 de junio del mismo año le vuelven a detener y le condenan porque había herido a Pietro de la Carnacha. Eh, otra vez vuelve a tener de nuevo un incidente con varios eh, varios artistas menores que no le gustaba lo que hacía, los que había insultado y perseguido entonces bueno, le volvieron a arrestar hasta todo eso, mientras tanto estaba pintando por ejemplo la Virgen de los Peregrinos, o sea que sí, un año sí, para sí, el creativo sí, sí. Sí, pero, pero ser, ser pintor, pintor joven claro, y que te visitase Caravaggio en aquel tiempo peligroso, sí, peligroso sí. de hecho esto estuvo citado un montón de causas durante el año 1605 entre otros pintores como Querubino Alberti o Prospero Orsi con los que tuvo incidentes de todo tipo pero... ¿qué edad podía tener? Eh? en aquel entonces tenía veintipocos años, años pero, pero claro. el gran problema se produce en 1606 el 28 de mayo cuando Ranuccio Tomassoni que muere a consecuencia de una pelea en el campo de marcha en Roma esto ya es mucho más serio porque es un asesinato entonces él empieza a ser perseguido por la justicia Obviamente no existía algo parecido a lo que llamaríamos Interpol, pero por alguna razón extraña le parecía todas las policías y agentes del mundo, lo cual quiere decir que era bastante conocido, que era un tipo complicado y peligroso. Vamos, que le habían tomado cariño. Eh, hay que tener en cuenta que todos los artistas de la época vivían de mencenazgos, es decir, vivían para familias nobles que financiaban las obras, o bien para la iglesia, de hecho que era lo más habitual dentro al menos de la Europa Católica de la época. El problema de Caravaggio es que cada uno de los contratos eh, se entremezclaba con que tenía que sacar a la cárcel o tenían que ir a buscar la cárcel o a acabar en la cárcel por algún motivo eso es lo que probablemente bueno con seguridad le hace huir a Malta él llega a Malta a Malta eh, escapando de la justicia y cuando llega sus habilidades eh, con la espada y vamos y su carácter es bien apreciado por parte del, del gran maestre al cual por cierto pintó lo cual es curioso porque es uno de los pues, uno de los Pocos eh, cuadros que se conservan del de gran maestro de la época. Alón de Viñancourt. Exacto, a uh -huh. Entonces, él pinta alba de Viñancourt durante los, los apenas tres meses que estuvo, porque el 27 de agosto no pudo contenerse y en un duelo vuelve a ir de gravedad a un caballero de Malta, el que, que había cruzado <risas> unas palabras de más. La, la, y, y le habían admitido un mes antes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Le habían admitido el 14 de julio y el 27 de agosto ya se había cargado un... Aunque <ríe> me falta. Y bueno, porque todavía soy un turco, ya podrían pensar. Sí. El caso es que el 6, bueno, es, de, es detenido y encarcelado, pero como, como siempre consigue escapar de la cárcel el 6 de octubre, y el 1 de diciembre el Gran Consejo de la Orden, decide, de los que San Juan, decide expulsarle. No es tanto, fíjate, le dio tiempo a hacer, aparte de... Le, se conservan de su época maltesa, un retrato con armadura del Gran Maestro, el que hemos citado, el Miñancur, y su paje, La degollación de San Juan Bautista es la primera cabeza cortada. Sí, está obsesionado con es las cabezas de ver cortadas, en la co catedral de la valeta. Sí, sí. Y, y efectivamente es esta la sí, valeta. Sí, sí. Y luego la sepultura de Santa Lucía que está en el Museo Regional de Siracusa. O sea, tre, tres obras. Tres obras, tres meses. Tres sí, meses un muerto. Bueno, sí, sí. no estuvo mal. Sí, sí. Entonces, la verdad es que era un caso terrible. Hombre, sí. además Fíjate que se basaba mucho en sus modelos, eh, sí. en prostitutas, por ejemplo, en cadáveres. Sí, sí. Bueno, y eso que fíjate, esa es que la acusaban de homosexualidad, por lo sí. cual eso fue una de las cosas por la sí. que alguien insinuaba a alguien que moría o tenía algún problema. Sí, sí, y no no mucho más no bueno, mucho más porque él, él escapa de Malta el 1 de diciembre, bueno, perdón el 6 de octubre de 1608, 1609, se le encuentra de nuevo en 1609 se le encuentra de nuevo en Italia, y en Roma el 24 de octubre de nuevo tiene problema porque eh, bueno, un artista que de nuevo discutió con él en, en Nápoles, bueno le pegó tal paliza que le dejó totalmente de figura entonces, bueno, pues como siempre, eh, le pasó, bueno, ahí fue él el que, el que tuvo el problema ¿eh? sí, sí, sí, sí, porque decir, tuvo otra dependencia nueva bueno, acabó malherido y tal, el caso es que volvió a pintar de nuevo a David con la cabeza de Goliat, como sabes está asesinado, con las cabezas cortadas sí. y eh, bueno y la resurrección de Lázaro que lo acaba de pintar un poco antes de la pelea hasta que finalmente muere el 18 de julio de, de 1610. La verdad es que fue una vida breve pero intensa, no hay duda alguna. Pero ya tiene unos 30 años. Sí ¿no? sí, poco más de 30 años. Sí, sí. El caso es que es un caso notable de cómo de cómo se podía ser increíblemente agresivo y pendenciero y al mismo tiempo un artista. Eh, magnífico Sí, y, pues esta, esta dualidad ¿no? Este trastorno bipolar casi ¿no? eh, Sí, porque además se sabe que en algunas cabezas recapitadas Se representa el mismo sí, sí. o sea, Con sí, cierto aire masoca eh, Se sabe, por ejemplo, que cuando él pintaba muchos cuadros Sobre la Virgen, entonces cuando él pinta un cuadro Sobre la muerte de la Virgen No se le ocurre otra cosa que poner como modelo El cadáver de una mujer que se había ahogado en el río Tíber Cuando se enteran de esto, sí, los sí, clientes sí. rechazan la obra. O sea que él no tenía ningún tipo de problema de colocar. Bueno, que pensar que, que los mismos sospechaban sí. que la había mandado, porque, no, era así. O sea que, bueno, sí que vivía un poco, tenía una dualidad un, bastante curiosa, ¿no? Este personaje, uh -huh. que era, por otra parte, pues partir de, de otros coetáneos uh -huh. suyos que vivían un poco pues dentro del trimesticismo y la, ma... la chavagenería, ¿no? Sí, en este sí, caso sí. eran genios, pero genios de armas tomar. Una vida rauda, ¿eh? Sí, sí. Vida rauda, sí, desde luego sí, vivían rápido. vivían poco y les aprovechaban. Poco, sí, sí, sí, esa... sí. Pero sí. Este no sí. tiene una explosión de nada en, en diez años, ¿verdad? Sí, hace todas sus obras, se condesa en un tramo de ocho o nueve años. De ocho nueve años, sí. sí. O sea, impresionante y nada y ya, si queréis, os cuento ya lo a su no, yo me imagino a los mecenas de la época y de acudid a la cárcel en busca de caballo iban a la que estaba saliendo por la ventana con la sábanas sí, se estaba escapando ahí continuamente pintaban los tres o cuatro cuadros de turno pero es, ¿no? es que era rápido sí. decir, lo de Malta es asombroso es que era un cuadro un muerto no, pero es que había otros artistas como Leoneo Leone y así sí. también italiano bueno también está un personaje era de armas tomar o sea que continuamente sí. estaban persiguiendo Estaban persiguiendo la justicia, estaban pintando, eran estaban declarados prosenetas, porque de hecho también se le acusó a Caraballo de proseneta. En fin, eh, eran gente que continuamente estaban en el, en el ojo del huracán. Para habernos matado. Para habernos matado. Sí, sí. Eran auténticos duelistas en algunos casos, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí, sí. nuestro Blasco Ibáñez era famoso se también. Se mató en 26 duelos, ¿no? No, ¿no? creo Sí, sí, sí, sí, oh, en 23 sí. duelos. Y de hecho hay grandes escritores, eh, sí. en este caso rusos, por ejemplo, como es Nermontov o Pushkin que mueren en duelos. O sea, que escribieron, pero cuando tuvieron la mala fortuna de, de, de cruzarse o bien a espada o bien a pistoletazo con alguien que era eh, más hábil que él, pues, adiós, muy buenas, adiós, Puskin, adiós, le contó. Que celebre la anécdota de Blasco Ibáñez eh, cuando fallece sí. el, el célebre autor, pues, un amigo suyo cedió una señera eh, valenciana uh -huh. y, pues, con ella fue a, a la tumba. Y el ABC de la época, pues, eh, cometió una fe de rata y dice Blasco Ibáñez enterrado con la señora pero no, eso Bla no, fue, el primer... fue enterrado con la señora el, el, otra persona realmente agresiva pero bueno era diferente, ¿no? diferente era diferente, era diferente, era diferente sí. Sí. fue el primer autor de bestsellers español que se... uno de los duelos sí. se salvó por la hebilla del pantalón le dio la bala ahí ¡Ping! justo <risa> barriga. eran otros tiempos eso sí. de que te ponían verde en un artículo y al día siguiente tienes que batirte cuando vivir era una cosa emocionante <risa> bueno pues vamos a culminar esto eh, Jesús que por supuesto ya además otro monólogo gráfico con sí. más, eh, sí, sí, con, hay más, claro, con claro. más de estos pendecieros Tenemos aquí un francés, ¿no? Sí, François Villon. François Villon. François Villon. Hay sí, que quiere es... buscar este que no es demasiado conocido. Sí. Pero bueno. Este eh, que perpetró. fue de todo. <risa> pero realmente fue el más conocido del siglo XV, ¿no? Y este hizo de todo. La verdad es que es uno de los personajes representativos que estuvo metido en todas las refriegas, incluso en una sociedad secreta de malhechores que, que ya se las trae, ¿no? <risa> ¿no? Que eran los coquillaz. Los coquillar un grupo muy curioso porque surgió mucho antes que, que François Avilón y utilizaron un, ar, un argot hermético para bueno, pues mandarse sus mensajitos, en fin, sus claves. En los copillares se les llamaba así porque eran los falsos peregrinos de Santiago que luego se dedicaban a vender conchas, a, a vender viejas, ¿no? de lo de copillares. Pero bueno, al final se convierte en un sinónimo, pues eso, enfadineroso, ¿no? en una banda de malhechores. ¿Mira tú por dónde, pues François Avilón perteneció en algún momento a los copillares, eh, se sabe que usaban entre ellos ese argot es hermético ¿no? y muchos poemas los compuso con este argot que se llamaba el jovelín por cierto y bueno pues desde luego se dedicó a, a frecuentar prisiones como las prisiones del, du del duque de Orleans y a ser amenazado con, con la horca continuamente porque mató a varios personajes de hecho estuvo por lo menos en media docena de prisiones a lo es largo y ancho de Francia. En el 15 se mataba mejor que en el 17. Se ¿eh? mataba sí, además quedaban mucho en más el impunes. En es 15 que se mataba mucho. Se mataba mucho. Cuando estaba en el Portnéguez en 1462 pues le denuncian, ¿no? Una vez más porque había tenido una riña callejera y se la acusa, se le interroga con el método del agua, ya sabéis que el método del agua esa tortura era terrible, la toca sí, o el sí, sufrimiento sí, del agua, ¿no? Sí. Que era pues muy similar a lo que pues, lo hicieron los nazis, ¿no? En el baño ese donde colocaban a la víctima sobre un caballete y luego o una escalera, ¿no? Y le cubrían el rostro con un paño, le penetraban hasta la boca con, con ese paño en la garganta y bueno pues prácticamente le producían la oficia. Bueno pues son así, le interrogan eh, eh, con este sistema, ¿no? A, a Bilon le condenan a la horca. Pero, al final, eh, por cierto, ahí compone una de las mejores baladas, que es la balada de los ahorcados. Claro. <risa> porque Por claro, lo no veía sí, tan no... inminente, ¿no, hombre. Nada, nada mejor que esta, este tipo de presión, ¿no? <risa> Pero bueno, le conmutan la pena por la expulsión, tan solo 10 años, de la ciudad de París. No quieren saber nada de él, hmm. ni, ni por París, ni por los alrededores. Y el último documento, que es este, donde hay constancia de las andanzas de Vilón que es el 5 de enero de 1463, ya no se vuelve a saber más de él. Es decir, no hay ninguna tumba, no se sabe ya qué pasó de él, si realmente muere un año o dos años después. ...no se sabe nada más de él... ...bueno, comenta Rabelais ...que en los últimos años los pasó en un castillo de Saint-Messin... ...componiendo representaciones teatrales... ...así el pobre... ...intentando olvidarse de él mismo y que lo olvidaran... ...porque si no iba a acabar con su, con su cuello en la horca... Sí. ...y este es un personaje curioso... ...ya digo que también tiene un currículum tremendo... ...pero no, no es el momento de, de citarlo... ...pero sí un poco decir... ...que en aquella época eh, François Villon ...fue el representante más genuino de la literatura... Y de, la, y de lo más pendenciero Que no. por entonces eh, se granaba De hecho, si no, no hubiera llegado a viejo Porque por entonces la media de edad Estaba en esos 40-45 años Sobrepasar esa, esa edad, que no sabemos si François Villon lo hizo Pero ya era un mérito Porque en cualquier momento eh, tenías la muerte en la esquina ¿no? Y no. Había que saber defenderse muy bien Con la espada, y en este caso también con la pluma O sea, que sepamos, eh, superó la cuarentena Sí, pues, uh. casi seguro Porque él se sabe que nace En 1431 a partir del 63 se pierde la pista, es decir, que ya por lo menos ya tiene más de 30 años cumplidos, o sea que puede ser que a los 40 años, sí. puede ser, si es verdad lo que dice Rebelés, que todavía estuviera vivo, lo cual ya era un, un, sí, mérito, un gran no te medida. creas. A, tú fíjate, con 32 años y ya el currículum que... que... Y en medio de la sí, Francia sí, sí. de la Guerra de los Cinco Años, que a, un ase espanto. Asesino, eh, asaltante de caminos... Sí, sí pero es sí, que sí. era un mundo que aquí no era asaltante de caminos. Sí, sí, sí es verdad, es verdad. No, y además haciendo poemas realmente prodigiosos, sí, era. Uno de los poemas eh, pues, de los que, que también, claro, llevan un poco en esa misma línea, ¿no? de, de lo que él vivía y de lo que él conocía. Dice, rima, zayere, pulsa un instrumento como los locos que el discurso protege. Hazte el payaso, el mago, inventa un cuento y representa donde se te deje escarnios, farsas y moralidades. Gana las cartas, todo lo que adquieres, escucha atentamente y no te enfades. Todo se va en tabernas y en mujeres. Bueno, este es un poema de no, prosovirón. por propósito de vida. <risa> que para que veas un poco, pues... Sí, sí. Para quien tenía que sobrevivir, fíjate que, sí. que, que No es comparable sí. por el entorno social en el que se movía, pero a mí el entorno del mundo me recuerda mucho a Jorge Manrique. No, porque viven en la misma época, bueno, mueren de la misma forma, más o menos. Bueno, usted no sabe cómo muere Jorge Mané que le deja sin cabeza en Gartín Muñoz. Bueno, bueno <risa> mira, una pedrada, no pero Christopher Marlowe, que también muere <risa> en una rejierta de taberna, también, ¿no? También, pero, pero ¿qué es eso? Es decir, que sabían que iban a vivir poco sí, y, y muy joven, Christopher Marlowe, que... no, no, no llega a los 30 años. muerte. ¿no? Sabían ¿no? realmente que las posibilidades sí. de vivir mucho tiempo eran escasas. Es que antes así, te, te, te morías con 28 29 años y vamos, eh, ya está. Claro, ya pero que es verdad que se aceleraba y condicionaba mucho el comportamiento de la gente, porque sabían que su esperanza de vida era muy corta, que si llegaban, si superaron la infancia que ya era un milagro. Lo más normal es que no pasaran de los treinta y tantos años. Sí, sí, Pero sí. porque lo más normal es no o que murieran o de causa natural, es decir una infección, una enfermedad, o lo que sea, o en cualquier incidente violento de cualquier tipo, porque la vida la vida eh, era breve. Muy, breve, sí. muy breve. Llegar breve, sí. llegar de manera normal a, a la bueno, a la vejez como ahora es era algo absolutamente extraordinario sí. y muy infrecuente. Entonces no y mucho más en las clases bajas, que eran todas, claro, eh, todas, prácticamente bueno, pues eso ya lo dijo Pedro Picapiedra Dice, mi padre llevó una vida muy sana y llegó a la, a la edad longeva de 38 años no <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias Carlos Canales toma, para ti estas estas lentes de, de Quevedo Ay, qué bien ¿eh? <risa> Te pueden, son de 23 aumentos está ¿Eh? bien, está bien. <risa> <risa> por eso ya decía yo lo pesaban <risa> y para ti Jesús, toma, <risa> este, esta réplica exacta ...de un potro eh, renacentista... ¿Qué? Eh, eh, eh. Ponte, ponte... Sí, pero está un poco desbocado, ¿no? <risa> ya, ya, pero es que ahora vengo con el cubo y... O sea que por eso... Ya verás que risa... <risa>